Vamos a sacarnos el frío de encima, Vero Maglénan, degenerada s y disidente. Buen día, buen jueves. Buen día, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Romy. Buen día, Vero, ¿cómo te va? Bueno, buen día a Pablito Aimar, un lujo. Las mañanas musicalizadas y operadas, gran operador, hermosísimo escucharles. Bueno, qué lindo.、Eh, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, Levanta hoy... el dedo índice desde acá. Mirá, sí, pero ahorita, más, sí. más importante que los dedos índices levantados, me parece que hay otro gesto corporal que es ese achuchurramiento de, sí, de cariño. Le dio, sí, Le dio, le dio, sí,、ah, se puso c o l o r a d o Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, qué, qué bueno que le sienta así, porque esa es la idea. Eh, eh, bueno, hoy en,、e, en este espacio quiero analizar un, un poco de qué va el no binarismo. Eh, bueno, esto que, que nos exige una deconstrucción importantísima, n o con la intención al menos de dejar de ser esta humanidad y tratar de construir otra、eh, que luche, que defienda por los derechos de todos en su más amplísima diversidad.、Eh, a, a lo largo de este aprendizaje que llevo,、eh, el transfeminismo, el antiespecismo, mi construcción lesbiana,、eh, fui aprendiendo cosas y una de las cosas que aprendí es que para oprimir un cuerpo y explotarlo hace falta generar un abismo, ¿no? generar una otredad que nos habilite a eso sin sentirlo como un acto de explotación. n o Y pensaba en los testimonios de las, de las mujeres sobrevivientes de la explotación sexual que muchas veces relatan que la forma que tienen o que tuvieron ¿no? de llevar adelante y de sostener esos actos sexuales, esas violaciones reiteradas, solo les era posible cuando se deshacían mentalmente de sus cuerpos, como si se tratara ese cuerpo de un otre y que su mente la s llevara a otros espacios, a otros momentos. Para que su cuerpo sea explotado sin reaccionar.、Eh, ¿Cómo exploto mi propio cuerpo? Bueno, hago de cuenta que es de un otro, g e n e r a una desvinculación, una alienación, una separación, un distanciamiento en ese binario cuerpo-mente. ¿Y cómo hago para explotar el cuerpo de otro? Bueno, construyo un abismo que me permita hacerlo sin tomar conciencia de ese acto. El sistema capitalista necesita de. Eh, nuestra falta de empatía para funcionar, que tengamos una empatía inexistente hacia nosotras mismas en muchos casos y hacia otros cuerpos. El sistema capitalista funciona muy cómodamente en el binarismo, de ahí que el especismo, el machismo, la heteronorma, el racismo, la explotación ambiental solamente se pueden sostener en el binarismo que ubica a ese otro del cual me separa un abismo, en el lugar de quien puede ser explotado. El binarismo genera jerarquías, animal humano, animal no humano, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, blanco, negro, colonizador, colonizade, incluso la humanidad y el planeta, ¿no? viendo al planeta como a nuestro servicio, para nuestro uso. Y esos binarismos ubican en todos los casos, en primer lugar, a, a opresores, explotadores, en segundo lugar, a, a oprimir, explotar. d o La ruptura del binarismo, esto del no binarismo, que va tomando un auge、eh, como forma de posicionamiento existencial, por ejemplo dentro de las disidencias sexuales,、eh, mientras la construcción de una otra edad legitima la opresión, la idea del no binarismo rompe con esa posibilidad, quiere romper esa posibilidad y lucha por la construcción de una forma de vida que contempla el respeto de la diversidad de existencias y se posiciona en、eh, no soy ninguna de las opciones que me da este sistema. No soy hombre, no soy mujer. Y desde el antiespecismo nos dice, todos somos animales, no soy una especie superior que tiene el privilegio de la dominación y la explotación de las demás especies.、Eh, la interseccionalidad es una herramienta política que nos permite enfrentar a ese sujeto hegemónico que culturalmente hemos construido y que nos posiciona ¿no? en estos roles de opresores y oprimidos, según sea ese otro. Con el que nos relacionamos y, y nos permite analizar la interseccionalidad, la conexión que existen en todas esas formas de opresión que enumeré. Y para desarmar y armar otra vez, hay que ir a, ra a la raíz del problema, el pensamiento binario.、Eh, es muy difícil, pero la idea es que ampliemos nuestra forma de pensamiento, pensemos en la diversidad de cuerpos, con piel, con plumas, con escamas. En la diversidad de géneros, sentirse hombre, sentirse mujer, bigénero, lesbiana, en la diversidad de sexualidades, hetero, homo, bi, pansexual, asexual. Bueno, desde el punto de vista del sujeto hegemónico, desde, analizado desde un sistema antropocentrista, ¿no?、Eh, o antrosupremacista, que, que lo que hace es poner. Al hombre en la, en la centralidad de la satisfacción, donde lo, lo más importante es la satisfacción de los intereses de, de los humanos. Todos quienes no sean humanos, hombres, blancos, europeos, heterosexuales,、eh, cada uno de esos requisitos que no se vayan cumpliendo, sos, sos humano, pero no sos hombre, o sos humano, hombre, pero no sos blanco, sos humano, hombre, blanco, pero no sos heterosexual, cada una de esas condiciones. van alejando a esa corporalidad de esa humanidad ¿no? supremacista.、Eh, entonces, esas otras corporalidades que se van alejando del humano empiezan a ser más próximas a la corporalidad animal y, por ende, no son dignas de respeto. Y a lo largo de la historia de ese sujeto hegemónico, lo hemos visto detenerse a reflexionar, Ante otro humano que tenía un color de piel distinto del suyo, o sea que no era el blanco,、sí. si ese otro era o no era humano, si sentía, si tenía alma, en definitiva, si eran dignos de respeto o de algún derecho, al menos, ¿no? También a lo largo de la historia de ese sujeto hegemónico lo hemos visto discutir sobre si las humanas pueden tener los mismos derechos, una discusión que sigue teniendo, de hecho. Hasta en la actualidad, ¿no? Vigencia, ¿Y por qué Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa、supo. eso? Porque, porque hay un abismo entre ese sujeto hegemónico y esa otredad. Por ejemplo, la mujer no tiene pene, tiene tetas, mira si, si, si no es un otre, es muy distinto. Y mira si tiene pene, pero resulta que no se viste como él, como ese sujeto hegemónico, sino que se viste como ella. Entonces, más lejos todavía. Bueno, ni te digo. Si, si, si está revestido de pelos o de e s c a ama, bueno, entonces cada vez el abismo es más grande y por ende más válida su explotación y su opresión. n o、eh, El no binarismo propone una ruptura del sistema que legitima la opresión. Se trata de un posicionamiento, como lo es el antiespecismo, un posicionamiento político y ético. Y, y es el no binarismo junto a otras disidencias s e x o g é n e r o p o l í t i c a、uh -huh. el que tiene como una de sus armas algo muy simple pero muy cotidiano que es el uso de la letra E, por ejemplo, para ser nombrada y genera muchísimo rechazo. El todes molesta porque, porque el todes nos dice que además de todas y de todos hay un universo por fuera que reclama aparecer en el discurso y la raíz dice que no es necesaria la E. Pero eso no lo determina la RAE. La RAE es quien debe obedecer la construcción de quienes hablamos. Es un intento, un intento desde el lenguaje, que, que bien sabemos quienes trabajamos en comunicación, que el lenguaje es creador de realidad. Entonces, este intento, esta insistencia y perseverancia con una letra, es algo más de lo que nos. Está permitiendo avanzar sobre esas estructuras conservadoras, binarias, capitalistas, machistas, especistas, heteronormativas, colonialistas, racistas y los demás males de, de la humanidad.、Eh... Pero acá、eh, te estoy escuchando、sí. atentamente、eh, y, y se me venía a la mente también en, en esta relación que estás haciendo del binarismo y、eh, relacionado al, al sistema capitalista. Y digo. ¿Qué rol juegan las academias? ¿Qué rol juega la ciencia? Sabemos que en el capitalismo、eh, el método de búsqueda de la verdad ha sido la ciencia y, en general, sobre todo también teniendo en cuenta la identidad de género, el biologicismo, ¿no? las, las ciencias naturales que han sido la, las primeras en, en darnos la, la concepción de este universo,、eh, siempre ha sido como determinante para no comprender.、Eh, Esta idea de la, la identidad política ideológica que, van, que vamos asumiendo. Claro.、Eh, bueno, el, el pensamiento biologista i también es, digamos, es responsable de muchísimas de las actitudes que como seres humanos tenemos. Hemos tratado, por ejemplo,、eh, de entender o de decir qué es, que, qué es lo que define a un ser humano, la racionalidad, por ejemplo. Y si un ser humano no cuenta con esa racionalidad, ¿pierde、eh, el concepto de humanidad? No. Entonces, ¿qué es?、Eh, bueno, no, es la capacidad. Eso es, es otra rama para analizar, que es el capacitismo, que también, digamos, es capaz de hacer tal o cual cosa, entonces se ubica dentro de una jerarquía superior a la otra, ¿no? Y en el capitalismo eso se ve permanentemente. Eh, digamos, tratar de encontrar desde la biología, desde las capacidades, desde el razonamiento, y no hay una apertura para entender que las personas tenemos una enorme diversidad y los animales tenemos una enorme diversidad de posicionarnos y de habitar este mundo desde perspectivas diferentes. Y que no tiene por qué haber una superioridad, porque si no hay una inferioridad sobre la cual tomamos、eh, todos los derechos que queremos. Lo、sí. vemos desde el feminismo, digamos que vivimos luchando contra ese sujeto hegemónico permanentemente porque se supone que hay una jerarquía que tiene mayores capacidades intelectuales, físicas y demás, que las hemos ido desandando con el tiempo y en una, en un, una larga historia para tratar de demostrar que no existe esa diferencia. Pero mientras tanto, la opresión se sigue ejerciendo. Sí, o que existen, pero que no hacen a una jerarquía. Digo, o Podrán sí, existir las diferencias y las diversidades. Las diferencias existen, pero no. Pero no, pero este, no la jerarquía, no supone que no algo es superior una, a otro, el método de evolución y todo eso. Claro, exactamente. Entonces, bueno, a veces hay como un planteo de que el no binarismo es una moda, de que la letra E es una pavada, que está vacía de, de conceptualización, de fundamentación filosófica, política. Y en realidad、eh, quise resumir un poquito, digamos, algunos conceptos para entender la importancia de lo que estamos diciendo cuando, <coughs> cuando decimos y hablamos de esa otra manera. Muy bien, Vero.、Eh, cierro con una, con una frase de、sí. un médico antropólogo, Paul Farmer, que dijo: La idea de que algunas vidas importan más que otras es la raíz de todo lo que está mal en el mundo. Gracias, Vero. b e s i t a Un abrazo. Bye, chao. Vero McLennan, como todos los jueves, nos trajo su columna degenerada s y disidente.